Mm-hmm. <laughs> Me proporciona placer Y cuando escucho Buenas notas en la parranda Casi siempre me acompañan Buenas muchachas también Y si al ver si ya me sale un pollo Que sea bueno, lo derrotaré en el ruedo para poderlo dominar Ya que el certamen Es de buenos parranderos Que se el primero, no se vuelve alle nikolaajolle että primero en defender nuestro folclore, ya que soy compositor y del cual vivo pendiente al recibir con entusiasmo y alegría las bonitas melodías con las cuales parrandeamos, contribuimos de una forma positiva con profundos sentimientos que tenemos los humanos. Thank you.